Eh, Juan Carlos,、eh, ¿cómo está la, la localidad de Parera con el tema del coronavirus? Bueno, mira, es decir, este, tenemos algunos casos diarios.、Uh -huh. este, lo, yo hoy no sé cuántos activos podemos tener, pero andaremos en los 20 y pico, me parece.、Uh -huh. eh, y bueno, preocupados. preocupado porque bueno este, yo no soy infectólogo ni mucho menos pero se ve una cepa en circulación donde hay un contagio este, a ver una cepa muy contagiosa n o s í algunos casos que ha caído o viste en los pueblos chicos nos conocemos todos entonces A veces nos preocupa más porque sabemos cómo están, ¿no? Este, y nos conocemos. Claro. Es decir. Y, y tiene cara el, corona, somos... el coronavirus, el enfermo tiene cara、sí. en los pueblos, ¿eh? lo, lo, lo conocemos. Ah, bueno, es, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Por sabemos、supuesto. quién es el vecino la vecina、eh, que se ha contagiado. La vecina,、sí. quién está contagiado,、sí. este, quién han estado en contacto. o、claro. Por ahí, este, no sé, aparece. un carnicero con COVID y cuántos hemos ido a la carnicería, ¿no?、Claro. Sí. Este, así que, bueno, preocupados, pero dentro de todo este, tranquilo, es decir, yo tenemos contacto directo con el director del hospital y eso nos permite,、mm. eh, por lo、no、menos quien habla, estar informado y, y, y hoy por hoy En cierta medida se está tranquilo y,、claro. y vacunando, ¿no? Ah, eso. Bastante. Bien.、Eh, Juan Carlos, y, y, y, y, ¿y desde el inicio de la pandemia, ya por marzo del año pasado,、eh, la localidad tuvo algún brote así importante? ¿O, o no? s i e e、eh, m p r No no, aparece... no tan importante, ¿eh?、Ah. No tan importante. Claro. Han aparecido casos, que pasa pero no brotes. Tu... No, no, no, no. Yo creo que nunca superamos los 40 casos. Ni, Yo te diría que、uh -huh. habríamos estado en los treinta y pico, pero no más de eso, ¿no?、Uh -huh. Lo que sí sé, a ver, medianamente cuántos contagios tuvimos este, en toda la pandemia.、Uh -huh. Estamos alrededor, me parece, de los 260, 270. Claro,、uh、y -huh. a lo mejor、uh -huh. un poquito más,、uh -huh. pero total de contagio en toda la pandemia,、uh -huh. una población. está los cálculos de poner de 3.000 habitantes、uh -huh. y, y bueno nos arrimamos casi al 10% de la población claro, que claro. estuvo contagiada ¿no? sí, sí, sí. si vos s a c a s los jóvenes o los, los bebés los chiquitos bueno hubo contagio、claro. hubo contagio、uh -huh. este, pero bueno、eh, el caso mío por ahí este, yo he adherido A los decretos del, del gobernador en eso hemos trabajado en conjunto es decir este y respetando las decisiones que va tomando este, el gobierno de la provincia ¿no? claro, sí. este, y conteniendo de alguna manera a la población no este a ver hay algunos sectores de la actividad económica que por ahí se sienten afectados、sí. este, uh -huh. Bueno, tratando de controlar esa situación, también la situación social,、sí. este, fruto de los aislamientos y demás, hay gente que, que bueno, tiene trabajo informal. bueno, Llamarle albañiles, llamarle、sí, pintores, monotributores,、eh, eh, sí, sí. sí, sí, todo sí. lo que vos sabés que、sí. circula. en un pueblo sí que el vive de l día b a ñ e l e vive el que vive del día pero bueno hay que mantener la, la calma y, y a ver y tratar de, de, de que la, los vecinos este, se cuiden y hacemos lo más rápido posible de esta pandemia no claro ¿Y los vecinos este, y las vecinas se cuidan efectivamente cuando se, se proponen los protocolos? Este, ¿Se cumplen sin mayores problemas? Y cumplen, y bueno, con mucho esfuerzo, ¿no?、Eh, uno le. Yo que estoy en la municipalidad, a veces voy al corralón y encuentro uno sin barbijo. Ponételo, barbijo, ponételo, barbijo. Este, cuesta un poquito, ¿no? Sí.、Eh, Ese mate que tanto nos gusta todos,、sí. es cultural.、Sí. Este, nos cuesta tomar mate solos, ¿viste?、Sí. Eh, claro, pero hay que hacerlo. Se cuidan,、mm. se cuidan, se cuidan. Pero por、mm. eso mismo digo que es una cepa muy contagiosa. Pero cuando se mete en una familia, no queda uno. Esta segunda ola、eh. ha sido así. el, el sí, año pasado sí, no, no ocurrió más sí, jóvenes sí, sí, sí, sí.、Eh, sí. nosotros no tuvimos que lamentar víctimas jóvenes en otro lado ha ocurrido sí. pero s í tuvimos personas relativamente j ó v e n e s algunos empleados municipales、sí. que la han pasado muy mal ¿eh? sí, sí. muy mal、sí. han quedado secuelas n o yo、sí. eh, sí. qué sé yo? Pero sí, sí, medianamente、eh, nos cuidamos, pero bueno, la gente por ahí circula, este, va a o t r o lugares, es decir, no sabemos, no sabemos quién lo tiene. Entonces, bueno. Es complicado. es complicado. Juan Carlos,、eh, le cambio de tema、eh, para hablar un poquito de la UCR.、Eh, usted, como es intendente de parera por la UCR, pero、eh, hablar del partido. El fin de semana se iba a realizar la asamblea donde iban a empezar a definir、eh, si hacían alianza nuevamente con el PRO aquí en la provincia de La Pampa y otros partidos. Es, finalmente se suspendió esa asamblea.、Eh, ¿El motivo de la suspensión,、eh, cuál fue? ¿Hay una explicación oficial? No. no, mira, yo he hecho declaraciones al respecto. Sí. Este, ¿Cuál debe ser, a mi entender, por ahí el camino a recorrer de la Unión Cívica Radical?、Eh, los motivos de la suspensión de la convención, este, bueno, no lo sé. Este, los motivos que por ahí expresan públicamente、eh, la mesa de la convención, la mesa del comité provincia, es que bueno, al postergarse este, las p a s o a nivel nacional,、eh, teníamos un poco más de margen para este, formar frentes electorales o no. Claro.、Eh, de cualquier manera, este, a ver, personalmente yo me e s t r e s é públicamente, este, es un tema muy difícil, muy complicado, Y nadie este, tiene a veces el, la... Hay que ser muy abierto, ¿eh? porque hay todo tipo de, de demandas de la sociedad. Este, y hay que contemplar la demanda que debe tener, este, a ver, el partido y la demanda de la sociedad ante las elecciones que se avecinan. A ver... Yo soy, tengo años en política y por lo tanto no soy tan nuevito. También soy grande de edad. ¿eh? Eh, yo siempre tengo una postura este, ver, muy aferrada al partido. Es decir,、eh, yo no soy este, radical porque soy antiperonista. No, no, yo soy radical porque soy radical. Por los principios ideológicos que tiene la Unión Cívica Radical. De cualquier manera, esto es muy dinámico. La política es muy cambiante, muy dinámica. Y lo que decimos hoy, mañana, es, es otro contexto. Pero a mí, este, lo que me cae mal, ni siquiera es el contexto provincial. Es decir, a veces lo que uno mira, este, los medios televisivos, nacionales, donde nos estamos informando, Se está debatiendo, este, a ver, ¿qué decisión va a tomar Rodríguez Larreta, este, Vidal, este, Lilita Carrió,、eh, sobre este, Bullrich y Macri? Y yo me pregunto, ¿y los radicales dónde estamos? En, ese, en esa decisión que está tomando el pro y lo toma cambiemos ¿no?、Sí. ¿dónde estamos nosotros? nosotros el radicalismo no formó parte de la fórmula nacional ustedes recuerdan me e s t á n escuchando sí, sí, sí, sí, sí, sí, atentamente no formó parte de la fórmula nacional allá por el 2015、mm. es decir que la integró Macri y Pichetto y sí, claro sí, sí. no tuvimos un ministerio importante dentro de la gestión de Macri. No obstante eso, no obstante eso, todos trabajamos para que la gestión fuera lo mejor posible. Es decir, somos convidados en este escenario y somos responsables de los fracasos o, o los éxitos, pero este... A mí me tira un poquito, ¿no? Este, de cualquier manera, bueno, estas son mis expresiones, no soy dueño de la verdad, este, la gente pide que nos juntemos, este, de cualquier manera, porque esto es un desastre, es decir, eso es lo que expresa una parte de la sociedad, ¿no? Pero nosotros debemos decidir también como como dirigentes partidarios bueno el rumbo de la de la ucr en este en este escenario ¿no? mm. eh, situación difícil complicada de decisiones que hay que escuchar nadie tiene que cerrarse porque eso no sirve n o、mm. en un contexto de、eh, una situación económica complicada y encima en pandemia n o Claro. Eh, Juan Carlos,、eh, interpreto de sus palabras,、eh, lo, me pareció que bastante claro.、Eh, la idea suya es que la UCR vaya como lista 3,、eh, de ser posible.、Eh, no soy、esto. tan cerrado en eso. ¿eh? Ah, no es tan cerrado, e s t bien. No soy tan cerrado.、Uh -huh. no、pero está eso, más del lado S que de.、Eh, y bueno, sí, sí, por supuesto, pero、uh -huh. no estoy tan cerrado.、Uh -huh. Yo soy una persona、uh -huh. abierta, yo entiendo,、uh -huh. es decir. Entiendo la demanda de la sociedad, es decir,、eh, a ver,、eh, lo que me interesa también mi partido, ¿no?、Eh, a ver, no quiero que desaparezca la Unión Cívica Radical, ¿eh? No quiero que desaparezca la Unión Cívica Radical. Eso, a ver, yo puedo tomar alguna posición este, Que me pueden hasta convencer, pero lo que no quiero que desaparezca la Unión Cívica Radical. Y, y mencionaba recién、eh, que usted es、eh, radical por、eh, defender los ideales del radicalismo. Y mencionó la palabra antiperonista.、Eh, ¿Hay mucho antiperonista、eh, radical entre la dirigencia? ¿Qué pregunta, Macés?、Sí, porque... ¿Qué me pregunta? a p o lo, lo, lo menciona? Yo te digo que sí.、Claro. Y yo te digo que sí. No esquivo a la pregunta. Muy bien. Yo creo que el radicalismo se nutre mucho de antiperonismo y no tanto de radicalismo puro.、Claro. Pero bueno. Y, este, sí, dale, pregunta, pregunta. No, no, no, no.、Eh, otra cuestión que me quedó dando vuelta. Esto de la demanda de la sociedad. ¿Usted cree que la, la, la sociedad está demandando que se junten todos a pesar de、eh, lo que pueda salir después? No, bueno, es,、eh, para mí sí.、Ah. Este. la demanda de la sociedad es esa este, no tengo dudas que en ese, en ese rumbo estamos pero yo、eh, lo he repetido ante preguntas de, de colegas tuyos que me han dicho es decir yo estuve de esta posición yo me acuerdo en la última convención voté en contra nueve éramos y después acá tengo que resolvió el partido no no no、yo、tengo códigos y reglas de juego amigo no no no si se decide este ahí va a estar olivero no no olivero no no se escapa es decir si el partido decide esto ahí va a estar olivero、uh -huh. apoyando ese frente electoral importa la posición que tome tengo y tendré yo lo único que abro los ojos y d o y los motivos es decir para que no nos equivoquemos en esa decisión que vamos a tomar Uh -huh. Haciendo un equilibrio de lo partidario y de la demanda de la sociedad. Bien, ha, ha quedado clarito、eh, la postura, Juan Carlos.、Eh, bueno. no, no sé si quiere completar con algo, hablar de alguna otra cosa, si no, muchísimas gracias no, por no, estos no, minutos. No.、Eh. no, no, no, el agradecido soy yo. Gracias por llamar. Este, estoy a tu disposición. Tarde, pero <risa> te digo feliz día、sí. del periodismo, ¿no? Bueno, muchas eh, gracias. Eh, a mí me gusta este. este tipo de cronistas o periodistas ¿no? me dejaste explayar me preguntaste lo que vos querías y yo te contesto、eh, siempre con la verdad bueno, Es decir、vale. esto que te dije es lo que pienso espero que no le moleste a nadie porque yo no hablo para que se moleste la gente n o、mm. yo quiero lo mejor para la pampa lo mejor para los vecinos en este caso con la responsabilidad de gobernar Quiero lo mejor para la Pampa, quiero lo mejor para el país. No es momento de egoísmo ni de grieta. Me parece que tenemos que transitar de alguna manera.、Eh, un camino este, sustentable en el tiempo. ¿no? Tenemos que coincidir en algunas cosas para sacar a la Argentina a de la. n t e ¿Eh? Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias de bueno, vuelta. Y que tenga no, día. gracias a vos.